entrecortados de prisas al salir de una estación sonrisas miradas vacías, asustadizas un tropezón alguna escalera la ausencia espera la ansiedad no llega a alcanzar lo que quisiera otro vagón con destino al infierno sigue soñando el infierno es donde estamos ellos dicen no, el vagón ha descarrilado y otro preso ha muerto preso de su ensoñación alguien en un restaurante está comiendo caro Hablando de derechos humanos y fútbol y balonmano. Risas, risas, más risas. La vida es un error. No. Es un error esta forma de vida. Y se está pagando caro en cada vagón. Alguien va a pagar los platos rotos. Quien ríe el último, ríe mejor. Todavía no han empezado a reír. Ausencia de colores en cualquier habitación. Hechos de nada, para algún dolor existen verdaderos lugares despreciables, cárceles llamados en los falsos países del color centros de reinserción hay un error funesto una cola en un restaurante una larga espera para poder hablarte sin salirse de los límites que marca lo establecido disfrutando del cinismo y de la insatisfacción puedes ser feliz ellos dicen te pasas la vida esperando un momento que simplemente no llega sigue en espera No esperes, desespera, consigue dolor. Ellos dicen, alguien está aprendiendo a sonreír, llorando la verdad. Se paga caro comer de la explotación, se acaba saciado, ¿verdad? ¿Verdad que se está muriendo, más de la mitad de la humanidad? Date prisa en mear, no sea que se te caiga el puro. No se preocupe, tiene a su disposición hoja de reclamaciones, puede firmar con esta cuchilla. Mire, aquí... En el último informe de las palizas FIES. Sé de las noticias, puede sellar la hoja con su sonrisa. Mira abajo, donde dice que perdiste la poca dignidad de ser humano que te quedaba, donde pone: "Pagarás caro, cabrón." Jueves, diciembre 22 del año 2005. La revanche, la revancha, a la memoria de Willie Punto de Bor. Ando sin armas, esta vida es de papel, nunca he tratado de enseñar, solo comento, con y miel. Malas calles, patadas, noches sin fin, se buscan príncipes, aquí a la reina, todos le llaman Madrid. No tengo miedo, no creo en lo que no veo, no paso por su Y a veces todo en el parque va tan deprisa Larga vida los que hagan sentir su propia en penúltima canción estoy perdiendo mi religión Todo ha cambiado escapando de las aceras Esta es la ciudad de juegos, sueños en la puta papelera Sé que algunos me espían con emisarios Sé de algunos adversarios, hijos de puta de barrio Quieren subir más la verja o ponerle fino. Soy real porque de unir a la fuerza lo entiendo dividir Quieren honor, safe door, safe puta Yo disfrutaba disfrutado yendo el Madrid zona bruta Yo sí me acuerdo del principio de mi lucha Yo se atuve con los míos encubierto bajo una capucha Hoy las cosas se rifan por los colores El Madrid, el colorín, del papel rosa y de los maricones Yo solo pienso en los míos, seguir mi luz Y con un ojo en la copa y otro en los hijos de Buda de Azul Toño de frío y seco duelo en las entrañas de la historia, declarada su muerte con la del último estandarte caído que arrastró consigo al sujeto mismo, ese que fue motor, aunque no suficiente, ese que fue corroído por los engranajes de la maquinaria que permite al espectáculo continuar como espectáculo de sí mismo y de su inevitable autosuperación, más allá de la imagen grotescamente deformada en el espejo de esta feria de monstruos. Hace ya una década gritamos, esto acaba de empezar esta Equiba, Barrio y Sánchez igual a honor Igual a historias por las calles de esta selva llamada ciudad Ok, Madrid, fide inmortal, por siempre es capital Así es poderos, funipno ¡Capital! ¡Creen en Dios y en tiempos mejores! Yo creo en mí mismo, en mi gente y en Flavio Briatore. Lejos, en el infinito que pudo ser y no fue, se levanta una estatua de madera carcomida, una sombra burlesca en la congregación de idólatras del Panteón de los Aborrecidos, junto a los filósofos de lenguas barbas y pensamiento encallecido, que maldicen a gritos en su silencio solitario a espaldas de los tiempos. Maltratada estirpe de Caín, eternos perdedores aun cuando venciesen. Tus hijos no lloran por ti, celebran tu partida escupiendo satisfechos sobre su sucio y seco esperma. Miserables arrepentidos hijos de la perra más infecta, que se bañan en su propia mierda, saboreándola placenteramente. Ellos jamás te amaron, fingían cuarrameras, les asustaba la verdad de tus fauces y misericordias, que resplandecían a la luz de las hogueras que algún día volverán a prender para consumirlo todo y más, cuando el humo alcance Montparnasse y los mercaderes sean expulsados del templo por última vez y para siempre. El alcohol no te mató, por más que lo repitan una y mil veces. Menos aún la bala que te rompió el corazón. Charlatanes asquerosos, fuisteis vosotros y vuestra cobardía. ...esclavos satisfechos vendidos por menos de tres monedas... ...fetichistas abrazados al gigantesco falo... ...cuyo grande estriado lamen arrebatados... ...observando el acrecentamiento progresivo siempre más y más... ...creyendo poder mantenerse a flote... ...en medio del escatológico océano del barroco patetismo de la poshistoria... ...hasta que un día... ...un bergazo os desgarre los intestinos podridos... ...acabando con la miseria de vuestras venas vacías... La belleza de tu rostro de niño malo, tu mirada desafiante, la pasión de tu verbo y tu pluma afilada como daga envenenada perviven en la memoria de los habitantes de las alcantarillas donde vagamos a la deriva, atravesando los pasadizos olvidados hasta el esperado momento de salir a la superficie con antorchas que escupen fuego, un fuego alimentado por el odio y la rabia de siglos de derrota tras derrota que vengaremos. Ese día en que la fuerza de nuestro infinito amor Y el poder magnífico de nuestra palabra revolucionaria se funda en la poesía pura. Esta poesía que nos dice... ...los hallará por fin el sitio del corazón de negro hielo y emporzoñada sangre... ...devorándola de entelladas como hermosos y orgullosos lobos... ...haciendo del cadáver de la civilización el último y más espléndido poema...